Bienvenidos, bienvenidas y por qué no bienvenides a la nación de la música, a Dance Nation, una hora con verdadera música popular, porque no hay nada más popular que bailar, que moverse, sin importar si lo haces bien, si lo haces mal, solo disfrutar del golpe, al ritmo del corazón, el elemento más primitivo y efectivo, el ritmo. Soy Matías Picayo y a partir de ahora te voy a llevar a recorrer todas esas pistas de baile que conociste y las que no. Agradecemos por supuesto a República Hosting por confiar en este proyecto. República Hosting es tu lugar en internet y es quien te trae toda la música dance que alegra tu vida. Pero sin dar muchas más vueltas, arrancamos con el Dance Nation del día de la fecha. Dance Nation. La n ó n de la Música. ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ l a n e c i s i o n d e l a m s i a El gran track de Junior Jack fue incluido en el maxi de 2015, justamente con las versiones 2015 de E-Zamba. Este es el Aston Shuffle Mix. Pero quédate, que de 2015 nos vamos a 1989. No, Dance Major. Da -da -da Dance Major. La nación de la música. The Master Boys proudly p r e s e n t e Get up. Dance to the beat Y el piano house lo define todo Si no está este piano, no hay house posible Verano de 1989 en la República Argentina Este tema se imponía Master Boy, Dance to the Beat, Loca House Mix 『Nation, La Nación』で。 Master Boy es un grupo de música alemana que surgió en los años 90, creado por el diseño Thomas Scheldt y el productor musical Eriko Sabler. Se conocieron en un club nocturno en Londres y decidieron formar el proyecto Master Boy. Actualmente se encuentran activos presentándose en diferentes ciudades de Alemania y en algunos otros países de Europa en una serie de conciertos junto a otros iconos de los 90 como Venga Boys, Culture Beat y Fun Factory, entre otros. ¿Y alguien escuchó decir Venga Boys? Por supuesto, ¿cómo no iban a estar? Si recién nos mencionamos, pues que vengan los Boys en este show radial que hemos dado en llamar Dance Nation año 1998. We like to party. nation. d a n c Es Nation e presentado por República Hosting, tu lugar en Internet. www.republicahosting.com. Dance Nation Terry nació el 18 de abril de 1967 en Brooklyn, Nueva York. Es uno de los pioneros de la música house. DJ, productor, remixer. En este caso, bajo el seudónimo de House of Gypsies. Haciendo Gypsy Dance. Pero ahora dejamos Estados Unidos y hacemos un break. Porque nos vamos a meter en la movida de Valencia. Dance Major. Esto es un descontrol. Sí, sí. Dance Major. Se los come todo. En el nombre del Señor, expulso el diablo de este cuerpo. Yo te ordeno que lo abandones. Por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas. Yo rompo tu unión con el infierno. Yo te voy a romper la cara. <risa> Hola cerdos Directamente desde el Maxi 45 RPM, editado en 1994 por el sello español Max Music, escuchábamos a DJ s a t a n i c El Exorcista 2, Poseído Mix. ¿Y tú que me has pinchado? ¿Serás también tomado? Dance Nation es presentado por República Hosting, tu lugar en internet. www.republicahosting.com Dance Nature Algo más de media hora pasa de este radio show donde te ponemos lo mejor de la música bailable. Me niego a decir clásicos. Porque clásicos son los trapos, viejo. Si está pasando ahora, si está sonando ahora, es ahora, es ya, es este momento. Sí, pasó hace algún tiempo atrás. ¿Y qué tiene que ver? Nos gusta igual. Este es el programa de República Hosting. Esto es Dance Nation. Lo que se iba era The Hat r Rush. Underground, año 1995. Y ahora le damos paso a Gusto. Discuss revenge. Dance a n a t i o n Dance and Nation. Dance a n Nation. Y gustos son gustos, diría una señora, mientras le colocaba dulce de leche a una empanada. Por lo cual nosotros no somos absolutamente nadie para jugar, z pero sí para escuchar música. Y ya estuvimos visitando la movida de Valencia, estuvimos en Estados Unidos. ¿Qué nos falta? Escuchar música ítalo, el ítalo dance. Claro que sí, c ó m o que no. ¿Por qué no sonaría en la radio? Dance Nation. D-d-d-dance n a t i o n D-d-dance n a t i o n s w i n g i n g your thing t o the saw, cause that's how we p u m p the dick for o n c Dance and Nation. Y casi te puedo decir que lo que estamos escuchando no necesita presentación. Estoy hablando de Black Box, que fue un grupo musical formado a finales de la década de 1980 en Italia por los productores Daniele Davoli, Mirko Limoli y Valerio Simplici. Se formó como uno de los principales proyectos de Italo Dance o Italo Disco. Los productores también usaron otros nombres como s t r i p e y Group Group Melody. El primer sencillo, Ride on Time, fue su mayor éxito no solo en Italia, sino en el resto de Europa y Estados Unidos. Fue un sencillo muy vendido en el Reino Unido en 1989 por seis semanas seguidas. Se ubicó en el puesto número 1 en las listas y hasta el día de hoy figura entre los top 100 de los sencillos más vendidos en Europa. Y acá la información viene por dos, porque si no sabías quiénes son los Black Box, aquí te lo estoy contando. Pero este disco es una edición muy, muy particular. Pertenece a una serie de discos de vinilo que se repartían en una época, allá por los 90, que se llamaba Disco t e c h Este es el Volumen 1, es decir, el 1. Estos discos contenían remixes no oficiales de los grandes temas de éxito. Una vez por mes, Caía alguno de estos discos que eran solamente para difusión, para DJs o para radio. Los remixes, reitero, no eran oficiales, pero eran geniales y solían durar aproximadamente 8 o 9 minutos, más o menos. Aquí no lo vamos a poner completo, pero desde Discotech Volumen 1 escuchamos una versión muy particular de los Black Box: Strike It Up. La n a c i ó n d e l a música l a n t l e n lent, lent, lent, lent, l e lent, lent, lent, l e l a l a n t lent, l e n a n t lent, lent, lent, l n c e n a t i o n I'm not your man. I'm tired and I must complain. I said, I'm sick and tired. I'm tired of feeling the same. But I've been searching, been looking so long. I forgot what the hell what I was. Al final de este radio show titulado Dance Nation, te hacíamos un pequeño regalo, un pequeño mix, porque este no es un programa indemix, pero no nos privamos de nada, nos damos todos los gustos siempre y cuando, como te dije, sea para bailar. Bailes como te guste bailar, como sea. Así que escuchábamos también Ítalos, los Night d p a r t m e n t featuring Emanuel con Sometimes. Y cerrando la emisión del día de la fecha, Crystal Waters, What I Need. A mí no me queda otra más que despedirme hasta el próximo programa, que sin duda habrá muchísimos más, porque es hermoso poner música en la radio. En este programa que llega a más de 200 radios a través de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Porque ya lo sabes, República Hosting es tu lugar en internet, es mi lugar. En internet y es el lugar en internet de todo el mundo. www.republicahosting.com. Solamente me queda comentarte que en la locución institucional estuvo el señor Alejandro Basoler y en la musicalización y conducción, ¿quién te habla? Matías Picayo. Matupicayo en Instagram. Arroba Matupicayo en Instagram. Nos encontramos, nos escuchamos, nos tanteamos en el próximo programa de Dance Nation. c h a u hasta la próxima. República Hosting, tu lugar en Internet.